El recuerdo de gente que nos ha aportado mucho, que nos ha dado demasiado, tal vez. Le damos la bienvenida nuevamente a Hernán Jaureguibert. ¿Cómo estás, Hernán? Muy atento a todo lo el contenido del programa, que ha sido muy intenso. Eh, bueno, eh, tanto este la Caloni, eh, ahora Jorge Rashid con su advertencia. Y bueno, nos deja todos preocupados. Estoy muy preocupado, no sé cómo la ves vos, pero bueno. Eh, tengo la sensación que si no hay un distrito que admite eh, retomar controles en sentido estricto, bueno, hay una autoridad general de la Nación como para imponer eh, desde el área de salud frente a una emergencia determinados cuidados que tal vez la Ciudad de Buenos Aires no está adoptando. no Existe esa posibilidad institucional de sugerir, ordenar, a la ciudad desde el Estado Nacional que cumpla las medidas sanitarias, ¿no? Dos no, cositas, le vamos a pedir a Nehuen si puede subir un poquito, sé que es lo claro, más posible. La si la, la Cuando estén privados un... los teléfonos van a andar bien. Sí, exactamente, como decía María Julia. ¿eh? Eh, sí. A ver, eh, me parece que es un tema... Eh, que, que hay que dejar debidamente aclarado todo lo que es legislación de pandemia, en la pandemia de salud de pandemia, es de orden nacional eh, la, la única autoridad eh, que reviste en la materia reside en Balcanza 50 ¿sí? es decir uh -huh. la, eh, eh, así las provincias en esta materia no tienen potestades y mucho menos esta intendencia con bueno un rango tal como resulta la ciudad de Buenos Aires de manera tal que voy a que recordar que eh, al comienzo se dictó un DNU de aislamiento social obligatorio y luego en lo que el presidente autodenominó como eh, cuarentena administrada lo que hizo fue abrir un diálogo con las localidades eh, provinciales si es, con los intendentes para poder abordar con mayor eh, certeza las necesidades de cada región, de cada lugar, y aquí en ese diálogo se dieron los pedidos al revés, de la provincia a la nación para que flexibilizo no tal cual la actividad. De manera tal que la autoridad nacional es la única que rige en la especie Y, y la Ciudad de Buenos Aires no tiene más que sugerir o no sugerir y todo ello funciona claro, claro, abierto claro. por el Presidente, claro. Así que eh, acá me parece que ha sido un yerro del Gobierno Nacional confiar en este diálogo y una vez establecido, eh, bueno, dejar que marcara eh, la cancha en términos políticos, un distrito que representa muy poco en materia demográfica en relación al país, que gravista por sobre todo el país y que en definitiva de sus hábitos y costumbres van a conspirar como lo están haciendo para sostener un mejor control de la pandemia. Bien. Hernán, hemos hecho una selección de tangos de primer y no hemos podido escuchar todavía. Tenemos tiempo para tirar uno ahora, que lo presentes bien y... Eh, lo disfrutemos juntos después de tanta charla con tantos amigos y nosotros también en distintas instancias del programa. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, si tenemos lugares para uno, yo voy a poner algo que a mí me encanta, espero que sea el gusto de la audiencia, de Fautino Velasco, de Aito Are, Are, que es a Franchini Pontier con la voz de Raúl Verón, en un tango que se llama Remolino, que le pertenece en música Alfredo de Ángeles y a rótulo eh, y es un tango precioso y la ejecución de estos dos grandes eh, Enrique Mario Franchini y Armando Pontier con la voz de Virón lo hacen una nota exquisita para que terminemos aquí esta tarde con un buen tango No, no, Quédate que después del tango seguimos charlando un ratito más, remolino entonces me, me vuelvo me puedo, Vamos poner a la argentina. me puedo poner a bailar mientras tanto Oh <laughs> sin saber como puedo resistir esta fiebre que se aferra a tu sonre monino con tu nombre y mi locura con tu risa y amargura que tortura en mi veron no querer tu y sufro por vencer este viento de tristeza y soledad Número de mi abrigo en el remolino Con tu sombra, con mi sino Sin salvación Tu voz Vuelvo a escuchar Tu voz. Vuelves en el adiós ¿Y para qué te quiero a ti? para que, Si tu querer Solo dejo mi corazón Sin tu latir Sin mi viol Tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, el adiós, y el remolino con tu risa y mi amor, y tu reír, y mi dolor, y que di todo mi amor. mi dolor y yo querí todo mi amor Qué belleza, gran selección Si te parece, Hernán ¿no? nos queda tiempo para uno más de los que escogiste ¿Querés elegir uno más? Sí, claro que sí Vos sabés que eh, a veces se nos escapa poner a las nuevas formaciones pero que realmente han... Bien. Algunas de ellas tienen un color y un sonido que realmente digno de destacar y que además por el auxilio de las nuevas técnicas de grabación y reproducción eh, logran realmente una intensidad eh, notable. Y yo había pensado para hoy un tango de ella Amarela eh, y Manuel Romero que se llama Rimen y Amor y que no toca la orquídea romántica milonguera que las chicas se van a derretir al, al escucharlo. Si querés lo mandamos al aire. Lo mandamos al aire, te mando un fuerte abrazo. Y ahora sí, vamos cerrando esta edición complicada en la comunicación que nos estiró todos los tiempos. ¿Te quedo con Corre. el trintero, además de la presentación sí, del tema? Sí, este corazón una advertencia. Que más allá de lo que ocurra, todos nos cuidemos un poco más, que escuchemos a Rashid, que escuchemos a a la gente criteriosa, no sé si podemos interceder en materia institucional, pero no dejarse llevar por la corriente del andar más de lo necesario, está muriendo mucha gente, mucho personal de salud, colegas, abogados, eh, cosas que no ocurría hasta hace 20 30 días en que parecía más lejano, y el número, bueno, así lo mostraba. Eh, en me gustaría poner todo el esfuerzo para que estos 164.000 que augura el cálculo que, que decía hace un rato Jorge Rashid, no se haga realidad. También depende un poco de nosotros. Eso quería decirle a la audiencia, a los compañeros y a los amigos. Excelente. Un fuerte abrazo, Hernán. Nos seguimos viendo. Un gran abrazo y escuchemos a la orquesta romántica milonguera. Todavía esperanza para mí Si la ausencia y la distancia no han borrado El amor que yo en tus ojos entreví Dime mi amor, dime mi amor si un me quieres Si la ausencia no me pudo querer Si hoy como ayer no puedo querer Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres Corazón que hoy para ti pongo en mi tristedad Mi cena non guardo e la morte giunto so sempre vi. Sai che se lo dice te valona, tutta la gente e todo il mundo ve. Me encanta esta orquesta. Un abrazo le mandamos, ya que ha sonado al aire a Guillermo Quiroga, como no, que debe estar ahí peleando. Dice, no, como viejo? Pasa mi música. Un fuerte abrazo, Guille, ¿eh? grande queda la palabra. Bien la selección, Orrán. Arriba, Maradona. maradona, maradona. Recibí todo, Alberto Ortiz, Julio Manuel Carballo gracias por comunicarse, no hubo tiempo para más. Felicitaciones con Raúl Yacenza por el premio Democracia para nuestra colega, la tecla Eñe, publicación que eh, valoramos especialmente. Siguen llegando aquí, bueno, abrazos para todos, gracias por los que opinan, por los que saludan. Ha estado eh, tempranito la entrevista realizada por Hernán eh, con los compañeros de Verdad y Justicia con la gente de Madariaga Guillermo Mogliner, ex detenido desaparecido Ana María Regui ha estado Enrique Martín señalando sus puntualizaciones sobre el gobierno nacional ha estado Estela Caloni entrecortada pero clara con respecto a su visión de la situación norteamericana y un recuerdo emocionado de Muammar Gaddafi recién de nuevo con Hernán y los tangos, los saluda Gabriel Fernández Lebuengus Meroti estado de los Controles, Omar Zanarini en la producción. Un fuerte abrazo para todos. si fuera, no habría tanto syuyo. va para arriba barriendo. Al compraba ¡Ja! Y, y, mil y esperando alguna miga.